Hola, buen día. Sos vecina del lugar. ¿Sabes algo de qué pasó? Soy sobrina de él y j u s t o v e n í a y pasé y vi el humo y paramos. Y j u s t o mi marido bombero, así que e n t r ó a a tenderlo y, y bueno,、sí, lo s a b í Es el dueño de la casa. Es el dueño de la casa, el que se fue recién, de mi tío que se le quemó. Una pieza parece que se le quemó. Él está bien de salud.、Eh, sí, sí, sí. Está un poquito, tiene el p e l o un poco quemado y como, tiene como acá en、eh, el...、Sí. Pero, y ahora ¿Estaba se... solo en la casa?、Eh, me parece que estaba con una vecina,、uh -huh. me parece.、Oh, no, no, no. Cuando yo venía desde allá,、eh, veía que venía una señora caminando oliendo y se metió. Esa era la vecina con la que estaba. Se ve que era solo. q e r í a haber estado solo, pero la señora se metió en un b o n o Yo no hablé、no、con mucho, con casi nadie. Sí, porque... estaba un poco asustado también. El... Sí, se quería meter adentro cada ratito.、Ah. Así que por suerte le está bien. Ahora lo llevaron a un centro asistencial. Sí, No, de nada. Bueno, ahí hablamos con、eh, la sobrina de, de esta persona mayor que estaba dentro de la casa. que Estaba sola, por lo que se ve, y una vecina que lo vino a auxiliar, como contábamos. Lo acaban de llevar al dueño de esta casa a un centro asistencial. Está bien de salud, está un poco asustado y tenía un poco del pelo quemado. por las, este, por las llamas que se iniciaron en una de las habitaciones de esta casa de la calle Luther King al 1538, Juan Pablo.